Top del riu, on s'ofegui la sort segons aquí canto cantó tindràs més dolor o més sort. La diferència entristeix el cor del jove quan aprèn la llició. Terra de ningú, l'han culpable del dolor. La humanitat s'equivoca segon a segon per les mentides del seu salvadors. Però l'aigua mos mull i cura de ferides que els antics homes van deixant el seu pas, sense preguntar. Quan mos parlem sabem escoltar. Cuando nos enseñen saber opinar, pero nos creyend y la veu Cuando nos olviden es cuando enseñen les dents, Solcar creuar el riu y ningún pare a la corrent. Los riu de la sort y la tragedia, según aquí cantó y ahora mes dolor o mes sort. Aquella franja ficticia, invend del seu salvador. Al riu algars, a la segua Yen, a la segua Terra, a la nostra llengua. Set and set, and in cada borde enciende estos matizos carnes. Las clases populares contra el estrope del rey. Tardía Tocito Das, y miércoles y aquí principio un día más Fendorella en Radio Topo en novecientos uno de FM. Como tosadito mi compañero y sentiendo Radio Topo y si quieres meterte en contacto con un sator mientras o programa tienes un teléfono nueve siete seis veintinueve y oito También tenemos una, una adreza de correo electrónico que yefendo.orella.gmail.com hasta que nos envíezco así que manda o que queráis. Y también eh, vía un blog que yefendo.orella.wordpress.com aunque, aunque gozamos penchar las noticietas que leíamos dentro de su programa. Hemos principiado este programa leyendo unas líneas, unos versos en catalán que son escritos por Josep Guardia, que es un miembro de Temps al Temps. Una colla que entrevistaremos eh, más tarde van en este programa de web. Al mientras cerraremos la campaña, esto lo arreglamos entre todos. Que lle parando o que ya principio a parar, pues toda una ripa de. Empresa, empresas capitalistas, multinacionales y bancos como una amenaza de escusar su imagen de banda crisis. Primeraremos también a Leonel Pertier, un preso político indioamericano que este mes de chinero ha 34 añadas en Garcholau y de la suya situación y, y de todo lo que pasando alrededor de él. Pero hemos una crónica de fin de marcha senderista que se fació este pasado cabo de semana, de entre los lugares de Calcena y Puruchosa en O Moncayo zaragozano y que feba un un chilo encontrada de mina de magnesitas que quieren abrir en Morovia, ya todos hemos charrado ya vegada aquí en este programa y en Zaguerrillas a esta amenaza en Adibiuatra que llegue o fosal nuclear que quieren no abrir en Torrovia también en Soria. Los policías me gustan menos que la compota agria con moscas. 25 chobres, 35 abriles, 35 palos a la salud de los guardias civiles, los trozos de un cristal, veo 500 yunes, los trozos de un cristal, 13.000 amaneceres, 35 primáveres, te juro que son más, ¿quieres que me quede. miserable de un señor muy respetable esto que te cuento y es también como te tactivo que 5 por 7, que 7 por 5 y falando de cambiar atiende y que te digo conozco unos señores que te cambien con amores cromos del pelayo por cien mil vueltes al patio cromos del pelayo por cien mil vueltes al patio son más. ¿Quieres que me queden? que son más. ¿Quieres que me queden? ¿Quieres que me queden? Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Vendorella, 101.8, Radio Topo. Pues estos días se lleva yendo por los medios de comunicación una campaña que ha parado un puñal pues, de empresas y bancos. ...que se dice a campaña, esto lo arreglamos entre todos... ...y que lo que prevalle es que Oscar y machen ...que tienen estas empresas capitalistas... Eh, pues ...de banda crisis que, que el mismo capitalismo ha provocado... ...y que como goza de estar siempre... pues gozando a crisis los trabajadores y las trabajadoras... ...pues hemos a leer un texto que hace referencia a todo esto... Una veintena de empresas que cotizan en bolsa y famosos de la de Buenafuente, El Follonero, Gasol, Melendi, Ángel Barceló, Michael Robinson, Juan José Millás, Javier Mariscal, Fernando Romay, Carlos Sainz, Ferran Adrià, participan, no sabemos, si ha cambio de bella cosa o por motivos ideológicos personales en esta nueva campaña publicitaria y de marketing titulada Esto la apañamos de entre que prueba de retornar el optimismo perdido y de vez felde una mano al alicalliu gobierno. Un eslogan, isto la apañamos de entre toz, tanou preguntase que e que son os responsables da situación de miseria e necesidad, aunque son caitos cientos de mil lentas de persoas. Que o capitalismo hispanico lle en crisis, que guste lle desemplegada, que no plega a estar ni an mileurista, que lle espantau por o panorama laboral, non importa. Una crica de famosos, moitos de els millonaires, han decidido de levantar el ánimo, porque dicen que todo lle un problema de optimismo e que todos xuntos, se referirán a capitalistas e treballados, podemos salir da crisis. O desclasamiento xe serviu, o tufo túfo a dictáu dende as túcas socialdemocratas tamén en xe. A campaña publicitaria en radio e televisión tendrá unha duración de dos meses, má ni menos as atras accións continuarán dical en principio do verano. As empresas participantes son Telefónica, Iberia, El Corte Inglés, BBVA, Banco Santander, La Caixa, Caja Madrid, Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, Iberdrola a Red Eléctrica, Mafre, Renfe, Abertis, Mercadona, Indra y la patronal da construcción, Seopan. Una campaña organizada por a Fundación Confianza promoverá o optimismo dentro da ciudadanía, taquitanos a pasividade e ferfina a la crisis. O 70% da caillita do consumo en o Estado español se debe a motivos exclusivamente psicológicos, dicen. A incertidumbre, o pesimismo, o medo ou a pasividade, Son veluns de estos elementos, y todos todos ellos pueden ser y de hecho ya ocurrió en otros casos, que una crisis se prolongue en tiempo, dillado que marcan los sindicados económicos. Queremos cambiar la actitud a sociedad, pasar de una actitud pasiva en una activa, esplanica Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, y que esté un ministro de, de Comercio con Felipe González. La campaña cuenta con la web, esto lo arreglamos entre todos .org, aunque los ciudadanos pueden recentar o suyo caso de superación. También a través de la página se pueden conocer iniciativas e historias de esfuerzo y ingenio que alientan a comportamientos favorables. Beles personajes populares han participado en la campaña y sus mensajes invitan a o podemos. El objetivo zaguero y es generar una ola de optimismo, una mena de terapia de colla arran estatal a salir de crisis. Esta ya presentación, ya crítica que se fa a la campaña y toquemos ayer o manifiesto que ha quitado esta chentota. vamos más un tiempo leyendo en todas partes o mal que lle todo. Yo casi lo único que nos cuentan. Pero a crisis no nomás ya hasta y fuera, que también en los nuestros tozuelos. Nos han feito que a cegar a confitanza. Nos han contachado pesimismo o desanimo. Esto yo primero que hemos de apañar. Queremos recuperar a confitanza. Tenemos motivos y animarnos. En esta web entrobarás muitos Historias de Chen como tú y como yo, que se han enfrontinado al INTE, que muestran que con ilusión, entrega y compromiso se puede conseguir todo. Chen que cree en sí misma y lo muestra a Cutio desafiando a la crisis. Por ejemplo, ¿sabes que cada mes se creían 5.000 empresas en este país? Suposamos que con este país se referirán al Estado español, no pasa o nuestro. ¿No te parís en 5.000 poderosas razones, para creí en él? Queremos que conozcas esas historias, que te inspiren, que te animes, que compartas, que formen partidas charradas y que consigamos que, re, que rematen plegando en los medios de comunicación, en los telediarios, en los editoriales, en las noticias, lo malo y lo peor. Hemos de contachar a confitanza la misma traza que se ha contachado pesimismo, porque cuando tú y tú y tú y yo nos convertimos en nosotros no había cosa que no podamos apañar. Bueno, pues sea belleza, poca vergüeña que tiene Instachen. Si sí, mi mío compañero todos, todos decía que vi Chen, esta pachina se mira de enfrentar empresas, de enfrentar nuevos proyectos, también vi nada de empresas que no van bien y que la Chen se, se oposa a ellas. Por ejemplo, una de la mina de Borovia, la mina de magnesitas, y ya traje el almacén de, de repuís radiactivos que enresa quiere abrir en, en Torruvia. En contra de, de esta primera... de esta primera empresa por decirlo de de Bellatrza, o pasado domingo se desembolicó a finquena cursa senderista contra la mina de Borovia. Esta vegada xuntou as localidades de Calcena, Ub e Puruchosa, en o Moncayo Aragonés, na Muga con Borovia. Más de 240 persoas participón plegadas dende Aragón e Castilla. Igual como añadas anteriores, a plataforma en defensa da Guaya Tierra eva va convocau unha nova cursa, tadera coñoiser os recursos naturais e humanos Que se trobarían Graumen afectaus por el proyecto de explotación minera de magnesitas de Borovia. A Cursa de este año se desembolicó por la alta isuela, de entre las localidades Moncayinas de Calcena y Puruchosa, esnavesando 10 kilómetros de camín con un horache perfecto taista práctica. A Cursa remató en Puruchosa a las 13 horas, con la lectura de un manifiesto de la plataforma. No tosimos a leer todo lo manifiesto, to, pero sí que tosimos a leer un troz que yo a lo menos y que me ha cuacao. Amigas y amigos, que we es participado en esta cursa con la que plegamos ya en el lustro de esta convocatoria. Deisemos en segundo rango lo adjetivo, lo que pueda diferenciarnos y metamos de van a urgencia de estar todos y cada un la altavoz que esparda la realidad de esta tierra y así razón proyecto de una mina de magnesitas en un entorno tan poli y singular. Esta zona mereis mayor destino que no estará Zoye aunque Omanubles muera quasi antes de naiser. Pero, ¿qué saben de parques naturales, cepas, zonas leak, os partidarios de histamina? ¿Qué saben los suyos abalistas, traficantes de mentiras, da poesía a las sierras o canto de la airera y hay lírica do silencio en que bailan nueis y amanisés? Pero lo importante es que nosotros sí lo sabemos. Por eso somos una añada más aquí, porque no nos nefa la dificultad, porque somos a voz de quien nos precedió y también a de quien nos sucederán. Y esa responsabilidad intergeneracional, ya que hemos a continuar. Gracias por haber creído un añada más en estos paisajes, en los nuestros argumentos, en esta causa contra la mina de Borovia. Gracias a Quiénes lechiu a movilización frente a la resignación. Gracias porque con vosotros se refuerza la nuestra esperanza en ganar. Borovia, minano. Y además Damina de Borovia, que ya llega amenazando la vida de Asabelo Lugas, tanto en Aragón como en Amuga ca Castellana, bajo la administración soriana, se ha dividido ahora una nueva amenaza que llegue o fosal nuclear que quieren ubrir en Torrubia. Por eso, la a empresa promotora del almacén de, re, de repuís radiactivos en Resa, y según te anunció en ayer ve los medios de comunicación, no fuera güey, finalmente la charrada informativa sobre suyo producto en torrubia que va anunciada la suspendida y según te dicen parís que por problemas de agenda y eso dicen y eso sí una revista sobre suyo producto sí que ya la han esparcida por torrubia la que ya contra de histamina arroclada baiso la plataforma soriana contra contra este cementerio nuclear convoca todo domingo 7 de marzo y este cabo de semana a las 12 horas en torrubia una charrada en la que se explicarán las afecciones y los motivos por qué son en contra de este fosal nuclear. una chicota pausa musical y tuvimos a disar con una canta de Prau a colla de, de, de Zaragoza que canta en aragonés A canta se dice en pasar Vimos a Guarata Asturias, como já sentido por os medios de comunicación, fa bels días, presidente do goberno José María Aznar, estiu fendo unha charrada en a Universidade de Uvieu e había un boicot pro firme por parte de de dos estudiantes da Universidade. A coordinadora das Asambleas de Estudiantes da Universidade de Uvieu a assumiu este boicot e a feito público público un comunicado en que charrada de todo isto. A Coordinadora das Asambleias de Estudiantes da Universidade de Uvieu asumiu a protesta pacífica endrezada al expresidente do goberno José María Aznar e lamentou que o PP e o seu prepote en Mainate pretenda dar leccións de moralidade impueste cometer un dos maiores xenocidios na historia del Estado español. A Coordinadora das Asambleias solicitou responsabilidade políticas por deixar que a Universidade de Uvieu díole os seus propios estatutos, aunque esfinde a paz e os dereitos humanos. A Coordinadora das Asambleias de Estudiantes Colectivo Carrocla Estudiantes y Investigados de la Universidad de Bilbao y decenas de representantes de la Alumniya en claustro universitario y chuntas de facultad, que es fin de una universidad pública, refutando el proceso de Bolonia, chuntada en sesión extraordinaria, hace una declaración para manifestar que asume la responsabilidad de protesta pacífica feita na la Facultad desta de esta enderezada al ex presidente del gobierno José María Aznar. A coordinadora considera que os causans da guerra de Irak, mentre máis de un millón de mortos continuan esperando justicia, non poden pretender realizar impunemente lincios morals sobre política, ética ou rispeto social. A coordinadora das Asambleias lamenta que a prepotencia de Aznar, manifestada en o xesto endrezado ao Conxunto dos e as estudiants da Universidade de Uribeu, reflexa o radido rispeto desta persona á crítica e á vida humana. Villa Encara refusa que xenocidas como José María Aznar preven de usurpar os espacios públicos universitaides das súas labores propagandísticas. Os estudiants remeran que os estatutos da Universidad de Ubieu establezcan que esta exfienda a paz refusa a la guerra e a investigación con fís bélicas, con que Aznar, empentador dunha guerra unilateral que disó máis mortos que todos os crímenes juntos feitos en a historia deste Estado, non tenaba que haber pisado o recinto universitario. Tambén refusan os intentos de criminalización del alcalde de Ubieu, Gabino de Lorenzo. Dende a nuestra opinión no puede estar que os causantes de muerte y esferra puedan exercer o derecho a la libertad de expresión mientras os y as que defendemos a vida, a libertad, a paz, hagamos de permanecer que dos A protesta este o cívica y pacífica, estando a seguridad privada del acto la que ejerció a violencia y a que vio el acceso de, al acto de estudiantes de esta universidad. Ille a libertad de expresión de los estudiantes la que quedó Graumen crevada, en un acto sin posibilidad de preguntas, precedió en el exterior con una collada de asistencia, saludando con el brazo en alto a la, a la traza fascista y do, y y do escorrió a los críticos defensores de los derechos humanos. a coordinadora solicita responsabilidad política a lo rector de la Universidad de UBIU y a lo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por ampliar espacios universitarios sin la consulta a lo colectivo de estudiantes, a personas alejadas del ideal de convivencia, pacifismo y ética moral de una institución de más de 400 añadas de historia. tecnología, sabes quién que la torre evolución, no la van a poner, la televisión danos pies la pofota de la energía, falla una foguera con la prensa del día, pa que mal filo que está el fracaso es que el momento, de pedir paso, ahora va a ser tú lo te del día, ¡Grita! Continuando con este tema, por otro costado, a organización juvenil da REU face público un comunicado aunque fea unha análise do ocurrío na universidade e aunque fea un clamamiento a movilizarse contra Aznar ou cual siquiera a do faixismo español. Da REU tiene esclatero que Aznar non le fangollo as verdad en a súa cara e que se comporta como un faltador, levantando o lodido corazón aos estudiants a mostrando a súa gran educación, prepotencia e actitud chulesca. La juventud independentista denunció que en la conferencia feita por feixistasnar en Garrantes e Charro de Asturias, da crisis cutiana en la que se troba y más que más a la juventud asturiana, de realidades que sufrimos las asturianas oe, como son la ture, a inmigración da juventud, a precariedad laboral, por meterlles exemplos. Y plego afirmar cosas como que el único sistema económico válido io capitalismo y que a integridad del estado de incuestionable. Ya somos fartas de que magnates políticos distamenan y encanto nuestro país ta enfosanos o suyo discurso y asuias transidellas. diseñadas en De Madrid, que no fan buena honra a todo pueblo asturiano, dice Darreu en su comunicado, que remata frente a un clamamiento a continuar movilizándose contra toda expresión de fascismo. Fendorella, 101.8 Radio Topo. i amarga i malcarada. Quan se't mire, de lluny se't veu la pell, tèdia suau, redona i ben formada. Més que estar prop de tu, vull recrear, fer-te créixer. Com t'imagino i estar amb tu un de tu sense tocar. Terra, país, muntanya, quan t'estimo, quants versos t'haig de fer per agradar. Terra, país, muntanya, quan t'estimo, que lluny me n'haig Per estimar, per estimar. Temps al Temps amaneció de entre els Vals, Do Canaletes y Lalgars en las luengas nubes no de invierno del año 2003, cuando dos chovens, Josep Guardia, Daréis de Yedo y Gat, Jordi Cortés, Dorta de San Joan, se tornon a trobar con la simplicidad a la música de autor. Con estas parolas pilladas de suyo MySpace y que nos hemos preso a libertad de traducirlas a aragones principiamos la entrevista con Temps al Temps. Eh, buena tarde eh, Jordi, ¿nos ascuitas? ¿Jordi? Pues parece que no nos escucha. aguardad sí. un Eh, Jordi, ¿nos ascuitas? ¿Jordi? Pues, ¿Nos oyes sentindo? Se sí, hola Jordi. Hola, ¿Jordi? Buenas, buenas. buenas, tardes, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, sí. buenas tardes. Vale. No vale, vale. Bueno, pues después, después de todos estos problemas técnicos que, como a pasar, pues a la fin tenemos a Jordi con nosotros buena Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Bueno, pues somos entiendo ahora vuestro disco, ya pues gozamos de meterlo aquí en un programa de Cabo Juan y hemos principiado... Eh, presentando con un texto que voy a tornar a leer porque tú no has puesto sentido que dice que tems al temps manisio de entre as vals do canaletes y largars en las suyas en las luengas no y vierno de la 2003 cuando dos jovens josep guardia dará de Yedo y Gat, jordi Cortés dorta de san joan se tornaron a trobar con la simplicidad la música de autor y estas parolas las hemos pillado vuestro myspace y nos hemos ah. y nos hemos preso a libertad de traducirlas al aragonés y queremos, queremos principiar pues con estas palabras para que nos presentases una mica como como principia temps al temps cuando nace nice. bueno pues como, como tú has citado aquí que es de, de lo que has citado aquí el papel eh, va a nacer de, de los clips una mica de las inquietudes de, pues esos joves que s'aborríen per la nit i i tenien aficcions comuns, dels ninots del Matarranya, etc, etc, i bueno, van decidir música autos del Matarranya, com aquí que diu per passar una mica la lo lo lo rato, que tornáis a diru ratetxo disco, i a banda pues bueno, pues fer una cosa algo més per la per la nostra cultura, perquè si no fem-nos de casa, los de fora no nos van a a fer. Que sí, pero una todo así. Y mientras esto, este tiempo que he trabajado como colla musical, ¿qué, qué materiales he publicado? Pues bueno, en principio, de publicar, publicando, me están publicando, publicando, publicando CDs de RT y ahora se en proyecto de comenzar a grabar en breu, a ver si, si, si podemos eh, grabar un segundo CD. A ver si, si en breu, todos podemos darnos una sorpresa y, y, y pasarnos una 3D. <laughs> A ver, eh, una pregunta que tenía yo y era que principiez como como dúo ya eh, Jordi que ellas tu y Josep, pero me parece que ahora, ahora ya sos una colla de cuatro personas. Esto sí, bueno ahora, ahora ya sin, porque van cambiar van cambia la formación esta año pasada, real de, bueno, de que todos tenéis muchas cosas a hacer, ¿no? Y al final es difícil que y estas cosas. Y ahora bueno son sin son sin personas. Eh, lo primer CD, lo, lo CD que de que contando Eh, Estaba César Echarque y Miguel Ángel, que eran los dos de rey de eh, bueno, eran bytes y batería respectivamente. Y ahora, bueno, ahora porté una otra guitarra, que es el Enrique, y un batería, un batería en audio Bueno, como ha dicho lo mío compañero, bueno, como ha dicho tú, mi jordito, tenés un disco que sería Ratets, que lo lo, libre, lo, lo en 2007. que un sí. disco de 11 cantas y que he editado por Mago Fermín y conjuntamente con la Asociación Cultural Do Matarraña. Correcto. Eh, sí. ¿Qué temas tratad en las vuestras letras? Bueno, en principio, prácticamente, letras de son, pues, días de autores de Autor del Matarraña, desde de Gary Lombarte con de Juli Nicolau y, bueno, ya unos bueno, propios eh, que también, bueno, también os consideren autores de Matarraña, <ríe> encara que siga un alto nivel, ¿no? Eh, en principis sense deixar de dir que Lombarte, la majoria tres de si no m'equivoco ara, eh, que havia tots parlen, bueno, que un parell, no de decidien Lombarte tots parlen una mica del tema de la mort, perquè ell com no sé si ja sabreu, va morir d'una malaltia terminal i durant tots aquells anys que va estar patint estan a l'dia va escriure bastantes coses sobre la mort. I la manera en que la amor, manera que parle és una manera que a nats molt ressemble molt atractiva. y apartes molt molt molt propera i molt cotidiana per la manera d'expresar-s i nos va semblar mmm no sé, nos va nos va agradar la idea, encara que siguin cançons tristes, però de alguna manera, sé que les lletres siguin tristes, perquè parlem de l'amor, la manera que va enfocar Jordi Miguelau no és no és una manera derrotista, per dir-ho, per dir-ho així, no encara que a punta l'amor, ell viu una esperança, no? Llavors, eh, les les altres cançons que nyam, que són dos, tres una, com a dir que dio de de decidir el de colla, perdona. Eh parlem una mica de lo que seria la lengua catalana aragón, de lo que represente y lo que tenim que fer ella, perquè si és lo com te di avants, si no fem natres que estem aquí, no vindrà ningú a sobrenats, Continuando con los temas de, de, de bueno de disco y como tú has dicho de los autores que musicau, bueno las dos primeras cantas de vuestro disco, al mar buscan la yumi un ratet al sol y bueno indica y cuatro cantas más, prenden como al hacer la obra literaria de, de, Sirey, de sideri Lombarte, bueno que autor de y el Matarraña, de Peña Reyes hasta Vins y también es música textos de Juli Nicolau que también lleve de, de por de la Frisneda. Bueno, pues como, yo otros quiero preguntar, han rematado la música y principia a poesía. ¿Dos se troban en en las vuestras cantas? Perdona, perdona, no te entiendo. Que han principio a la poesía y han rematado la música en, en el vuestro disco que dos se troban en las vuestras cantas música y poesía. Bueno, a vegades, la, la la la te ve una melodía al cap y, y, y, y de repente te ve aquella melodía y lo que te, te transporta transporte aquella melodía y te ve una una letra al cap, no? Ya és una poesia al cap i de vegades és al revés. O sigui, hi han poesies que, per exemple, s'ha de paraules que s'ha quedat el CD, era una poesia que tenia moltes ganes de de de de musical i va estar bastant temps que no sabien quin música posar-li, no? Perquè de vegades és una mica complicat. Eh, però bueno, al final arriba un punt que sense ni saber com ni ni ni pretener-ho, com que el quedeu s'ajunten els sols, és és una mica eh eh una unió que se fa sola. Vull dir, no La, la la poesía ya va a llegar a una música intrínsecamente y no ya no, no, no ya res que ya que es el fe como aquel que dio ya va todo solo. Y estando vosotros una collada de matarraña que lleva un territorio aunque se parla catalán, ¿cómo bellezo el panorama musical de, de Matarraña Bueno, el panorama musical del Matarraña, pues me me siono que comba tota reu, és una mica, és una mica desolat, pero ja molta gent està fent moltes coses i s'està movent molt, com tu dies abans que comentades abans la gent de Mago Fermín, eh la gent de Mago Fermín tant al panorama musical com al panorama cultural aragonès, jo crec que estan fent moltes coses, moltes coses bones, vull dir, i ojalà hi hagués molta més gent com ells, aquí al Matarrany hi ha bastanta gent que es mou per el tema de la cultura, indiferentment, sigui musical o sigui cultura escrita o oral, és igual, hi ha bastanta gent que comença a moure, sembla que comencen a despertar gara i a veure que s'han de fer més coses i que ens tenim que moure. Bueno, jo no compa... No, sí, mismo, no comparto con tu eso gardito de matar baña porque yo estoy aquí uno, unas en que una de las comarcas aragonesas aunque más movimiento ya pues ya en zaguerías sí, sí, sí, sí, sí. son saliendo no, muchas no, no, cosas. No sí no sí no que no sí sí sí que no sí que sí sí sí sí sí sí que sí sí sí sí sí que es como tú dirías, costen más de tirar de per perderlo de alguna manera o seguir, no hay facilidades per tirar des davant. No no no tú di que això per la gent que fa i coses, sinó perquè no hi ha un un respaldo detrás trac de algú que te di que que te nos apoyo y te ayuda a tirar la iniciativa, sino que, al contrario, muchas veces eh, lo único que hacen es poner pausas a las ruedas, las administraciones, etc. Muchas veces lo que fan es poner pausas a las ruedas en lugar de ayudar, o un parece, por lo menos. Por eso todavía más, Pero... más, más meritoria la faena que se pues busatros cosas como los draps, Chirigol en Zaguerías, sí, sí, sí. bueno, tener dos festivales, sí. el Franja Rock, eh, la feria que se fue en salió eh, sí, no, no, no, no, la Barraca de Cretas, y bueno... Y, y... Y... Associaciones como y a poco a poco esperem que que ella viuen més coses, que cada vegada ya més coses que esas que i va poco a poco. Pero, que Pero sí. Sí, sí. no no no no que aquí en una ya, ya en moltes coses, moltes coses tot i que siempre más, no? siempre que, que, que poc, siempre. Y lo más interesante es que todas estas collas pues son fendo música en, en catalán ¿eh? en a vuestra llinga y arradixi esto bueno ¿Qué papel chuga la luenga en a vuestra música? ¿O, di o vuestro disco y he feito de raso en catalán? Y bueno, quería preguntarte si estarías capables de cantar en otra luenga, en castellano, en inglés u chino, por ejemplo, tacharrar de lo que charracen en las vuestras cantas? ¿O si es posible escribir? De vuestro entorno, de uh, dos can do canaletes de Algas, dar en su dehorta? A ver, yo me imagino, imagino que si, si, si nos hiposacen igual me usarían, pero <laughs> la manera más natural de hacerlo es la lengua en la que has crecido, la lengua en la que has criado y la lengua que conéis desde. Bueno, la lengua que has mamado toda la vida. Es de la manera que surten las cosas más espontáneas, ¿no? Eh, yo me imagino que si en una otra lengua con tu 10, ¿no? En inglés, o en chino, o en ruso, es igual, la lengua que vos. Eh, Primé. seempre escribí en la nuestra lengua y después de allí traducir no pero en eso ya no vale la pena no va la pena donar més voltes no y ya, ya en la lengua en la que has crescut, la en la que has nacido y en la que te expresas bien pues pero qué donar limes bautes es en otra lengua no sí bueno y fendo servir a vuestra lengua pues Cuando quité disco en 2007, pues la añada en ¿eh? los nuevos premios de la música aragonesa que están en 2008 Esté nominaust como mejor canta en lengua minoritaria de Aragón, ¿no? Con la, mm -hmm. la canta Buscar la inspiración, que me parece que al final pues no ganó, pero bueno, lleve, lleve una taza, de no, no, reconocer no, no a... la Faina que sofrendo Sí, no, eh, y, y aparte, aquí, aquí hay mucha... Molta... molta feina no només nostra, no? Perquè vidi la gent de Tan Mago Fermín, com les sociocultural del Matarranya, com com fins la gent de la barraca que mons va deixar, bueno, Fernando que mons va deixar local per a la presentació del disc. Vidi, no només és una cosa que agensem en altres, sinó que hi ha molta gent al costat que sempre vols posar els si agetes de posar els agraigiments del CD, tota la gent a la que li estàs agraït. Eh, jo crec que al final acabaríem fent un llibre, no? Espera posar uns de dintre, perquè és que Eh, no yo no no me digan los que es en a primera vista, sino que ya mucha gente detrás pero arriba hacer un simple CD, o si sea, lo, lo que es no me es un simple CD, ya mucha gente detrás, pero va conseguir y a todas esta gente todos los esfuerzos que están. ¿Y qué proyectos tiene, tiene de cada futuro temps al Temps? Dime perdón. no que qué proyectos eh, pues tenéis en la vista de cara al futuro grabar mis material bueno, sí, ahora ahora lo, lo que te comentaba antes comenzan a ya miramos los temas no para para grabar los segundos TV también podrían grabar algún, algún videoclip o alguna algún alguna cosa en soporte de imagen de ver per porque siempre tenemos más difusión a la web, ¿no? Por ejemplo, internet y cosas así, siempre iba una mica más de difusión, si pod tras algún vídeo y en principio yo, ¿no? Los se iba surgiendo algún concertet a ver si podemos grabisó y bueno, y ahora también no sé, no se ven bien cara con basta el tema, pero la gente de Mago Fermín volían tirando avant un un libre CD. Y bueno, si todo esto arriba hecho arriba bombardar, pues esperen poder y participar también y, y colaborar aportando nuestra gran de arena. Pues a ver si tenemos la suerte de poder tornar a Belletos por aquí, por Zaragoza. y Esta entrevista ya pachada en de que podíamos Bellelos en un concierto por un Aragón Trilingüe de Canta que fació Nogara, pues estoy que fa un mes. Y bueno, mm. pues así todos podíamos Bellier y nos fació a saber hoy. A ver, sí. De momento en Bingut, tres vegallas aquí a Zaragoza a tocar y los tres vegallas han Don Seguro. hoy día unos regates molt memorables, vídeos concerts molt molt bonics y en que, sí, en que la gent s'ha volcat molt y, y la gent, la gent que ve, o sí, sea, la gent, lo público de Zaragoza que entendremos de alguna manera es un público que cuando ve a Bebre, sí, s'apomba, dicen, va en conicisment de causa al y entonces, es un público molt agradable. Pues que va a rematar ya la... se nos rematado tiempo la esta entrevista con un con una una línia que viene una... de una canta vuestra que se dice noris causa y que dice vive... Que, que la lengua catalana de Aragón vi, viura molts eins. Y nosotros adivimos y que a vuestra colla, pues también. Ahí se matéis. Y que per moltan que pugues en deure, ¿no? Pues muchas gracias a Jordi de Temps al temps", y, pues Muchas gracias a la tres per pensar. Me han recordado el de na Bueno, pues nos disamos con una cantarista colla. Muy bien, gracias. Los bors, te descans, desde la vas, cultivaré la lengua alba. Ni no madran en selchits, ni lavo con bors. Tindra fruit che coloji risa. Vé del riu dels pous o de les fonts dels barrancs, però conjunt ve de ser sempre naixerà. I en faça guai, xarap el guaret, ara dispòs i despert, ara dispòs i despert com la fa. Basado de ciguito de chinero, Leonard Peltier, un indio americano activista, escritor, artista y candidato ao Premio Nobel da Paz en 2007, fació 12.400 días en Agarchola, en una celda dos Estados Unidos. En 1975, estió acusado da muerte de dos policías do FBI. Dimpués de encorrer a un fuchitivo de que a identificou os dos achens estió mesos en un tiroteo dentro da reserva de Pine Ridge, en el estado de Dakota do Sur. En el medio de Revolicio, dos disparos, muriendo también Joe Killsrich Stuntz, pertenecían a la tribu Lakota, de aquí nunca no estuvo abierta una investigación criminal. De impuesto incidente, o FBI, desembolicó una violenta operación de cazata que remató con el engarcholamiento de Bob Robidoux y Dino Butler, los dos pertenecían a la comunidad Lakota de Pine Ridge. Leonard Peltier estuvo extraditado desde Canadá, exigiendo el gobierno de ese país a condición del abandono de la pena de muerte a las autoridades norteamericanas. En abril de 1977, Leonard Peltier estuvo condenado a dos cadenas en por la muerte de dos agentes, Jack Cooler y Rodan Williams. En la base de acusación, bellas pruebas de crimen estuvieron fabricadas por lo FBI. La evidencia balística comprobó que el arma empleada por Peltier no estuvo la misma que a muerto a los dos policías. Tambén o FBI obtenío declaracións falsas veis o coaccións de testigos, como o caso de Milter Poole Villar, que escribió tres declaracións diferentes, unha de ellas diciéndolle que ella era a parella de Peltier, cón el nunca no le va con En o pasado 28 de julio, a Comisión Federal, achuntada ata a la aplicación da libertad condicional, decidió non absolver al activista indio. Da que o esta se absolviu, a comisión habría de obtener una confesión de culpabilidad en relación aos crimens. O siga, Peltier tenía que mentir de estar perdonado e liberado por esa autoridade. Por non haber seguiu este absurdo criterio, Leonhard Peltier continua preso e tasamen será escuitado dica dentro de 20 añadas, cunha unha outra comisión decida fer un novo análisis do proceso. Dentre a indiferencia e o desconocimiento que existe dista a demanda, continuan pasando los días y os años diste injusto engarcholamiento. y está ya la situación de opreso político Lenal Pertier y está hay una noticia que hemos quitado de diarioliberdade.org y esta vida imaginaria es una vida real que es nuestra pero le hemos de pagar abrazar la Rao cuánta certeza que trobas en en presente en un Pues escuchando a Temps al Temps hemos plegado ya la fin de nuestro programa. Si queréis tornarnos a escuchar ya sabéis que nos sentiremos o miércoles venida a las 7 de la tarde. Y si no, pues nos podéis trobar en internet en radio.noblezabaturra.org y pencharemos o programa en MP3 para que lo podáis sentir entero. Bueno, pues nos sentimos la semana venien. Y torrizamos con los compañeros y compañeras de Lucha Libre. A plantar fuerte. A plantar fuerte oh.